A tocar el tema de la vivienda, el tema de la proliferación de viviendas en Suacha, de la construcción masiva, del otorgamiento de licencias de construcción, en fin, tanta irregularidad que se ha venido presentando en los últimos años en nuestro municipio de Suacha. Hablando de este tema, antes de saludar al doctor Mauricio, Iván Mauricio Moreno, pues en periodismo público.com, justamente. Hay una noticia relacionada con el tema de viviendas y es una denuncia que hacen los habitantes de Ciudad Verde, las nuevas familias de Ciudad Verde, sobre cómo están recibiendo el servicio de agua potable. Estamos igual que en Maiporé, les toca con carro tanques, ellos no saben en qué condiciones llega esa agua y la verdad hay desconfianza. Ese tema para que ustedes entren a w w w p e r i o d i s m o p u b l i c o c o m y ahí de primera mano tienen la información completica de los hechos de Suacha con Dinamarca y el país. Bueno. Doctor Iván Mauricio, buenos días, ¿cómo está? Ariel, buenos días a usted, buenos días a, la, a los oyentes y a quienes están enlazados con Periodismo Público Radio, este gran proyecto que definitivamente está mejorando la comunicación directa de la ciudadanía con los problemas que nos aquejan en el día a día. Bueno, yo no lo presento porque es que en Suacha, ¿quién no conoce al doctor Iván Moreno? Eh. Entonces, yo creo que ya simplemente con nombrar Iván Moreno, la gente ya sabe de quién se trata. Me llama la atención, doctor Iván Mauricio Moreno, que ustedes, y digo ustedes porque usted con un grupo de ciudadanos forma parte de un grupo, de un colectivo que se denomina Suacha si se puede. ¿Es así, cierto? Sí, Suacha juntos. Suacha juntos. Suacha juntos. Juntos, sí. o Suacha juntos s、sí. bueno, sí、i、si、se puede, así es completico. Bueno. Suacha, ¿dónde nace? Antes de hablar del tema de proliferación de vivienda. No, pues nosotros,、eh, siempre preocupados en diferentes sectores y personas que llevan liderazgo en la ciudad,、eh, los temas comunes decidimos algún día comenzar a, a, a dialogarlos.、Eh, definitivamente, este proceso surgió hace más de seis meses, en el cual académicos, líderes、eh, de diferentes grupos, grupos políticos, se reunieron. Inicialmente con el fin de analizar las situaciones difíciles de Soacha, y uno de los temas、eh, ha sido el de la vivienda. Yo me vinculé con ellos más recientemente, yo llevo con ellos como cuatro meses, y me apasiona que haber encontrado grupos de personas que, con un liderazgo comunitario, social, estén preocupados realmente por la problemática. Y este resultado de lo que hemos presentado ante el presidente de la República y ante el Congreso. Es resultado de que necesitamos más acciones y menos demagogia. Bueno, ustedes como colectivo, como Suacha Juntos, sí se puede. Entiendo que han venido denunciando este tema de la proliferación de los proyectos urbanísticos en Suacha. Tan complejo a propósito, tanta vivienda aprobada, tanto proyecto, crece y crece y crece el municipio en temas de vivienda. Pero no se hacen equipamientos, no hay nuevas vías, no hay parques, no hay hospitales, pero siguen amontonando, amontonando y amontonando gente. Y lo que se ha venido formando, que ya lo evidenciamos hoy en día, es un caos tremendo en la ciudad. Ustedes, si no estoy mal, y usted en eso sí quiero que me ayude, doctor Moreno, hacen un documento, ¿cierto?、Eh, observaciones, no sé si será este mismo, observaciones y recomendaciones desde Suacha al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Documento que en parte, esto fue lo que vimos publicando. El viernes pasado en el diario nacional El Espectador, doctor Moreno. Efectivamente, el espectador retomó ya como una noticia la, el resultado de la gestión que se desarrolló. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 está en discusión en este momento en el Congreso. Nosotros ven, vemos como una alternativa de responsabilidad ciudadana el presentar las apreciaciones. No es solamente y no es suficiente el diálogo aquí al interior, el diálogo en el parque, el diálogo en los diferentes sitios, sino que ese diálogo lleve a resultados objetivos. Eh, vimos que si el plan nacional está en discusión y si la mayoría de senadores y todos los representantes de Cundinamarca tienen votos en s o a c h a lo mínimo que uno les podría decir es ir a discutir el tema que aqueja a más de 780 mil nuevos habitantes. Pero como obviamente esto requiere de una、eh, formulación técnica, decidimos y en un trabajo muy juicioso, sistemático, minucioso, semana a semana, discutir cómo presentaríamos al Congreso una iniciativa. Y esta iniciativa es la que recoge este documento.、Eh, primero, el plan nacional lo propone el presidente, entonces esa es la primera instancia que le debe presentar al doctor Juan Manuel Santos. Por ser del sector educativo a la ministra, obviamente, a la ministra Gina Parodi, y por ser un tema de planeación a la Dirección Nacional de Planeación. Entonces, el DNP, la ministra y el presidente fueron nuestros primeros、eh, instancias a l a c u a l le hemos presentado. Segundo, como está en discusión en el Congreso, Se lo presentamos a los 102 senadores y a los siete, a los siete representantes. 102 senadores g e n e r a l y 7 representantes de Cundinamarca. Ya recibimos respuesta del Senado, ya fue corrido a la Comisión Sexta y a la Comisión Tercera, con el objetivo de que se analice. Obviamente reconocemos hay más de 1.500 solicitudes en diferentes temas en el orden nacional por la importancia que va a tener para los siguientes cuatro años. Sin embargo, este tema, que es, tiene y conlleva.、Eh, El resumen del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se constituye en tres ejes: la equidad, la paz y, fundamentalmente, la educación.、Uh -huh. Estos tres temas perfectamente se pueden articular en el municipio de Soacha siempre y cuando se, se construya la infraestructura necesaria. No estamos denunciando a nadie, no queremos quitarle la cabeza a nadie, no queremos generar polémica en los sitios con los cuales no es, sino ya se dieron las licencias, desafortunadamente por una baja planeación o por una desarticulación entre la nación, Bogotá Bogotá. Departamento y municipio se dieron una licencia, seguramente en algunos momentos, sin considerar que iban a ser habitadas por personas, sino que era vivienda. Los privados invirtieron, ellos son, son responsables, si no, ellos pidieron, propusieron y el municipio les aceptó y la nación en el macor proyecto. Aquí no hay que bajar cabezas, sino hay que unirnos para construir ciudad. Y para construir ciudad se necesita que el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos, determine. Que acá se requiere de una inversión de 1.8 billones de pesos. Para la sola construcción, estamos hablando que si son 227 mil viviendas que se licenciaron,、sí. de l o s cuales se han entregado ya casi 70 mil a este momento. 200, eh, ocho, 257 mil viviendas nos darían más o menos 780 mil nuevos habitantes, programado para un periodo de cinco años. Y de los 780 mil habitantes, si uno saca、eh, el índice que corresponde a menores por la, por la pirámide de crecimiento demográfico, más o menos el 30% serían menores de 18 años, y todo con estimativos bajos, tendríamos una población nueva de estudiantes de 210 mil estudiantes menores de 18 años. Nuevos, nuevos, nuevos, además de l s Hay. Porque hay algo, solamente el 7% de los habitantes que han adquirido vivienda son de Soacha, entonces el, el 93% son foráneos. 210 mil, en los cálculos más optimistas, sin ser pesimistas, 210 mil nuevos estudiantes en Soacha van a requerir instituciones educativas básica, primaria, preescolar, media. Y la prevocacional. Sin、sí. hablar todavía de universidad ni de otros sectores, solamente lo que es la educación básica. Esta preocupación, definitivamente, no puede ser abordada solamente por el municipio. Y en educación tenemos unas dificultades grandes. La certificación o descentralización evita que el departamento concurra o que pueda invertir en infraestructura. Solamente le queda como competencia legal al municipio. La gente en Bogotá se viene y t o Bogotá no tiene ninguna corresponsabilidad. Esa falsa imagen que nos dieron que iban a solucionar todo con área metropolitana, hoy estamos dando cuenta que ese, ese pecado nos está costando muy caro. Y hoy, nuevos habitantes, nuevas personas, colombianos que están ubicados en nuestra ciudad y que no son responsables ni culpables de nada porque es un territorio nacional, y el municipio que no se preocupó en su momento por tener unas condiciones de planificación con mayor exigibilidad para tener un equipamiento público, solamente retomamos el área de educación, no porque sea la única, sino porque es la que está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, déjeme, déjeme doctor Iván Moreno, hacer un repaso general. Se reúnen ustedes, construyen. d o Un documento de siete páginas. Es、sí. este documento que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Lo firman los integrantes del colectivo Suacha juntos.、Sí. Eh, no sé, pueden ser alrededor de, de 15 firmas, sí, 20 hemos firmas. Hemos discutido firma. de más de 30 personas, pero el día de la firma se retomaron más de 15 firmas. Lo radican ustedes ante, la, ante el presidente de la República, lo radican en la Dirección Nacional de Planeación, en el Ministerio de Educación y, por supuesto, lo presentan al Congreso, que es donde se está debatiendo el Plan Nacional de Desarrollo. E、ese es como el resumen. Ese es el resumen.、Exacto. Sumado a que lo mandamos también a los entes de control, porque、ah, nos lo recibió el fiscal general de la Nación,、sí. está en el despacho general del, del Contralor y el procurador general de la Nación. Tres、sí. instancias de control con un solo objetivo: que se haga control a lo que se está diciendo. Este es un documento, además tiene citas, no es la especulación, sino estamos basados en las c i f r a s que da el DANE: Planeación Nacional, CODES, Planeación Municipal. Eh, no fue un documento hacerlo por hacerlo,、no、está sustentado, está soportado c i f o r m a c i ó n Las 227 mil es una certificación que da Planeación Municipal de los、Perfecto. proyectos que están avanzando. Los que se han entregado a las más de 60 mil también son, obviamente, ya eso sí es de entrevista con los, con los、eh, desarrolladores de vivienda. Y también se lo hemos entregado a Camacol. Yo、claro. tuve, tuve la oportunidad de reunirme con la directora de Camacol hace una semana. Le entregué a ella personalmente el documento para hacerle entender que el problema no es de enfrentamiento entre privados, públicos y comunidad.、Uh -huh. El problema es que el territorio tiene que desarrollarse. Y para desarrollarse se requiere la participación de todos. Sí, supongo, supongo, porque mire, la verdad no he tenido la posibilidad de leer estas siete hojas. Y bueno, usted me está dejando aquí una copia y lo voy a leer muy juicioso. Pero supongo que el tema está enfocado estrictamente, el, el documento está enfocado estrictamente al tema de vivienda y todo lo que gira alrededor. Ah, bueno, ahora ¿Sí? entonces, el trámite administrativo es el que le he dicho.、Okay. El contenido es el siguiente:、okay. 780 mil nuevas personas sin infraestructura en、sí. Soacha. claman para que el Gobierno Nacional concurra De una manera, con un liderazgo, lo que proponemos es solamente que involucren dos renglones: que se cree el plan maestro de equipamiento público para el sector educativo, porque es lo q u el es e centro y el eje del plan nacional. Van a decir por q u e no tomaron agua, por q u e no tocaron salud, es que es el plan nacional de desarrollo el que está en discusión,、sí. esto ya está formulado.、Sí. Y la educación es el centro y eje de, de desarrollo y es lo que, va, lo que se va a proponer para los siguientes cuatro años. Entonces pedimos. Un, un programa, un plan maestro de equipamiento público En infraestructura educativa、okay. requiere 90 colegios, 10 jardines infantiles d y 1,8 billones de pesos. Y obviamente, ya se han entregado si se han entregado han casi 70 mil viviendas. 7 por 3,4, que es el coeficiente de habitabilidad, nos daría más o menos 200 mil habitantes y el 30% nos daría más de 50 mil personas jóvenes que ya estarían en condiciones de crisis. Y、eh, vemos hoy que se r e q u i e r e traslados, que subsidios al transporte、eh, de educación. Y ya se comienza a ver、eh, las, el, el, el, la, la saturación en el área educativa. Pero si hacemos el análisis matemático y de crecimiento demográfico, nos vamos a encontrar con un caos, una ciudad inviable y. Financieramente no sostenible, y es allí donde llamamos la atención. Aclaramos otra cosa: ninguna ciudad del país puede tener, nosotros teníamos 130 mil p r e d i o s hace cinco años, 130 mil unidades de vivienda, y nos autorizan 227 mil viviendas, todas bis, bip, únicamente, estratos 1, 2 y 3. Y eso ya lo hemos、eh, lo hemos、eh, profundizado. Las, la autonomía de los municipios está radicada en autorizar la vivienda v i s y bip, pero solamente la que tenga capacidad de subsidiar. Es decir, yo miro mis recursos, miro mi infraestructura y digo, yo puedo involucrarme aquí con 500, 1000 o s mil Y aquí nos metieron más del doble, 227 mil viviendas. Aquí hay mucha responsabilidad. Obviamente también alguien dirá, pero usted estuvo en la gobernación de Cundinamarca como secretario especial para Suacha y por qué desde allá no. No se hizo lo que tenía que hacerse. Nosotros lo hicimos. Yo acudí a UNCRD、eh, y ONU Habitat, ambas agencias de cooperación de las Naciones Unidas, para primero mirar los estándares de habitabilidad, cuáles son los estándares mínimos que requiere por cada número de personas. Y se hicieron gestiones que no alcanzaron a culminar, pero sí dejamos s e n t a d o precedentes. Y acá, ahora ya como ciudadano común y corriente de nuestra ciudad, hicimos esta gestión ante la presidencia. Con el objeto Plan Maestro de Equipamiento Público, Sector Educativo. Ok, Plan Maestro del Sector Educativo en cuanto a infraestructura, infraestructura. ¿no? Son las 8:37, estamos hablando con el doctor Iván Mauricio Moreno. Este tema tan complejo, tan interesante y que podríamos aquí seguir por mucho tiempo, pero que finalmente también tendremos que resumir. Después de esta corta pausa, volvemos con nuestro invitado. 8 de la mañana y 39 minutos, 8:39 minutos, estamos dialogando. Con el doctor Iván Mauricio Moreno Escobar. Tema tan complejo este de la vivienda. Él forma parte de un colectivo Suacha Juntos, si se puede, presentan un documento ante diferentes organismos del orden nacional relacionado con la proliferación de la vivienda en Suacha, donde se hacen observaciones y recomendaciones desde el municipio de Suacha para que ojalá se incluyan en el plan nacional de desarrollo que se está discutiendo por estos días en el Congreso de la República. Me llama la atención, doctor Iván, u s t e d Dice ahorita que uno de los aspectos a que se le está apostando es que se cree el plan maestro de equipamiento público en el sector educativo relacionado con la infraestructura y que se requieren para los nuevos habitantes 90 colegios más. 90 y me imagino que 90 m e g a c o l e g i o s 90 m e g a c o l e g i o s de por lo menos 1.500 alumnos cada uno. Claro, digamos de la categoría, del tamaño de los que hemos visto estos días últimamente, 1.400, 1.500. Bueno, Doctor Mauricio, una cosa, claro, usted me imagino que lo soporta de acuerdo a la cantidad de niños que ya nos lo decía que van a llegar con la puesta en marcha de esas nuevas viviendas. ¿Usted cree que eso es posible algún día construir 90 nuevos colegios, por lo menos en el mediano plazo?、Eh, mire que el cuatrenio del presidente Santos en el gobierno anterior,、eh, la ministra María Fernanda de Educación construyó 100 colegios y fue la meta de un país en, todo el pa en toda la nación. ¿Pero si ¿sí、en dónde? Aquí, en Colombia, en a nivel Colombia, nacional. Por eso, y o sea, aquí estamos hablando de o 0 c o l e g i o e s una s i t u a c i ó n Por eso se sale del alcance del municipio, ya que hay que responsabilizar. Su a c h a es un propósito nacional. Nosotros no podemos pretender solucionar todas nuestras dificultades ambiciosamente, por más que queramos. Necesitamos la participación inmediata pa de la nación. Del Departamento de Bogotá y sin que nos condicionen de alguna manera ni nos sometan en ninguna instancia jurídica o regional, sino este problema, por ejemplo, tiene que ser abordado y resuelto por una razón: la educación es amparada constitucionalmente. Hoy escuchaba al presidente y a la ministra que la educación es sagrada. Si es amparada constitucionalmente y es sagrada, el primer problema. Condición para poderlo hacer es que tengamos la infraestructura. Bueno, doctor Iván Mauricio, no se va a hacer. Mire, no, no, no, no, no nos digamos mentiras, por lo menos los 90 colegios no se van a hacer en Suacha. Usted lo acaba de decir. Si en el país hacen 100, y, y con toda la razón, porque además es que ustedes en este documento que próximamente vamos a colgar en periodismo p u b l i c o c o m está soportado con cifras, me parece que está ajustado totalmente a la realidad. Y ese es el número de colegios que se necesitaría, pero no se van a hacer. Y entonces, ¿qué hacer justamente si, si llega tanta gente que va a llegar y no se le va a ofrecer, sobre todo a los niños, en dónde estudiar? Se va a formar una crisis terrible aquí en Soacha. Claro. Pero aquí también estamos proponiendo algo. No solamente le corresponde al Estado la responsabilidad. Entonces, tenemos las áreas de sesión primero para que se puedan construir las infraestructuras. Con el sector privado. Con el sector privado.、Okay. Primero, los urbanizadores.、Uh -huh. Segundo, aquí están sentadas todas las agencias de Naciones Unidas. De las 19 hay, 10, hay 12. La cooperación internacional tiene una capacidad importante de recursos. El u n s r d el ONU Habitat. Hay unas instancias que participan y que les interesa al municipio. Entonces, si nosotros vemos que.、Si、el, el, imagínense usted. El presupuesto municipal son 350 mil millones. Se n e c e s i t a n 1.8 billones. Tendría que no hacer nada ni comprometer nada durante más de cinco años. Eso no, eso no cabe en la casa. Exactamente. De nadie. Y todo eso para eso. Sobrepasa el, el presupuesto departamental. O sea, eso no tiene sentido. Aquí hay que hacer una gran cruzada. Por eso es ese plan maestro en educación, donde participen industriales, urbanizadores, Cooperación Internacional, Nación, Bogotá, Departamento y Suacha. Pero no que nos t r a n s f i e r a n los recursos, porque Suacha no es el mejor contratista. Que lo tome la Nación como una responsabilidad de propósito nacional de Suacha en su Plan Nacional de Desarrollo. Oiga, pero para eso se necesita mucha, mucha y mucha gestión. Mucha que gestión. Que eso se llegue、pero、a mire, hacer. Pero mire, por eso se lo, se lo entregué personalmente a los 104 senadores. Porque, ¿Cada uno tiene una copia? Sí, cada uno. Usted、Ajá. tiene una copia. por eso Ahí está usted. Aquí le dejo una copia. De lo que está registrado. Los siete representantes de Cundinamarca y los 102 senadores del orden nacional tienen una copia. El presidente de la república tiene una copia. La ministra tiene una copia. La ministra copia. y el director nacional de planeación. En Camacol a hay una copia. En Camacol hay una copia. Los entes de control. Los entes de control.、Ajá. Y todo está recibido.、Por、y esto se cumplió. Sí, ya se cumplió. Se hizo un análisis, se presentó al gobierno. Seguramente habrá voces a favor y en contra, pero no queremos nada distinto a que se consolide. Y no somos los propietarios de esta idea. Esto sabe que el consejo ha sido. Años intentó. Cuando yo estuve alcalde delegado, logramos que la ministra de Ambiente viniera acá y se comprometiera precisamente con este tema. Pero a veces tiene que h a y silencios y no les gusta este tema abordarlo. Aquí no estamos culpando a nadie. Simplemente no se cumplió en su momento con una condición de planeación articulada y hoy no vamos a p e r m i t i r Ustedes lo retoman,、pueda. lo presentan y lo ponen a sonar, digámoslo、y、así. En todas las instancias、Perfecto. que corresponden. Doctor Iván Mauricio, me hablaba usted. Como de una síntesis que tiene el documento en la parte final, ¿hay qué se maneja? ¿Cifras? Sí, se manejan muchas cifras, pero mire, aquí también está, q u í hay un círculo vicioso de la, de la pobreza. Suacha tiene que romperlo. Y entramos en un proceso de paz y de equidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Si esto no se, no se presenta así, usted piense que es exageradamente ambicioso y poco posible cumplirlo. Nosotros estamos convencidos que es obligatorio hacerlo, porque si no, nuestros niños van a tener un solo futuro y el futuro es gris oscuro. Y、sí. complicado. Bueno,、eh, yo creo que está claro el tema. Obviamente, sería interesante leerlo y prometemos con la autorización suya colgarlo en periodismopúblico.com. p l e t i c o Favor que nos hace porque、Complético. la comunidad tiene que conocerlo, claro. claro que que、sí. la gente lo lea todo, que es lo que están proponiendo ustedes. Oiga, voy a, voy a quitarle el espacio a mi amigo Carlos, que usted lo conoce, y textualmente voy a decir algo: que dice Carlos Rodríguez, nuestro compañero de trabajo, dice: Yo voy a ser de abogado del diablo. ¿Por qué presentan este documento justamente en esta época que se puede interpretar en una época electoral que puede ser intereses electoreros? Claro, frente a la opinión puede aparecer algo así, pero es que es el momento en el cual está en discusión el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Circunstancialmente correspondió así, precisamente usted verá: aquí no estamos haciendo el nombre de un partido, hay personas de muchos partidos, otros sin partido y otros académicos.、Uh -huh. Entonces, es un grupo que pueda ser interpretado así, claro que sí. Y pues bueno, cada persona mirará cómo lo interpreta en el sentido, pero es, hoy está en discusión. Plan Nacional de Desarrollo entra a la, a la,、eh, sale de las comisiones, va a plenarias y es el único momento en el cual se puede hacer en cuatro años de gobierno nacional. y Creíamos que ahí radica una de las posibilidades. Hubo opción cuando fue la discusión, por ejemplo, acá en Ibagué, y creo que participaron personas de acá del municipio porque se estaba construyendo el Plan Nacional. No hay ninguna evidencia. Si usted revisa hoy todo el Plan Nacional de Desarrollo, no existe ninguna evidencia para tomar a Suacha de alguna manera particular. Y eso sí nos parece irresponsable dejar sí, pasar por、sí. a l g o Además, entiendo que. ¿Cuánto duraron, duraron construyendo el documento, doctor Moreno? Nosotros duramos casi cuatro meses, seis meses. Seis meses, es decir, no es de hoy tampoco. No, no es de hoy. Algo、y、pensado, sido... algo construido, no, no, no. algo investigado. Y así, porque no es fácil interpretar toda esta cantidad de dificultades y poderlo plasmar en un documento de común acuerdo donde participan de todas las vertientes. Cada uno vemos y abordamos desde nuestra perspectiva y nuestra ideología. Y ponernos de acuerdo no fue sencillo. Imagínense si es para un Documento, cómo v a a s e r para un gobierno. <risa> bueno, Esperamos que se pueda realizar. Doctor Moreno, mire,、eh, no quiero revolver los temas y otro día lo voy a invitar a hablar de política, porque hoy estamos hablando de este proyecto, de una iniciativa, pero tampoco podemos ser ajenos que estamos en un proceso también previo a unas elecciones. Y, y la gente no me perdonaría si le hago, si no le hago una pregunta final. ¿Usted a qué le está j u g a n d o a qué le va a jugar en este proceso? ¿Va a ser candidato? ¿No va a ser candidato? ¿En qué está? Bueno, entonces de esto hacemos un punto y coma. Sí, un、esto、punto es, aparte.、Mejor. No aparte, pero un punto y coma, porque seguramente pueden haber relaciones.、Eh, Fíjense que de este grupo que,、eh, que trabajamos en esta situación temática, continuamos en el proceso. Yo estoy trabajando、eh, sobre escritos. Estructurar temáticamente cómo se puede abordar a Suacha antes de tener un candidato, porque es totalmente irresponsable trabajar por candidatos que no tienen ni idea de qué es lo que van a hacer. Nosotros estamos trabajando por un qué hacer para luego saber cuál es el candidato que lo va a llevar. Y estamos participando más de seis movimientos y partidos políticos con el objetivo de unirnos. Y si me pregunta específicamente a Iván Mauricio Moreno Escobar dónde está ubicado, estoy en el en la Alianza Verde. Hoy estamos acompañando el proceso de Alianza Verde. Somos cinco precandidatos que estamos para buscar la manera de que salga un solo candidato. Y luego ese candidato se tendrá que ir a discutir condiciones programáticas, solamente programáticas, con seis partidos que acompañan un proceso. Entonces estamos construyendo, estructurando. Temáticamente, cómo abordar a Suacha y luego lo secundario, que para muchos es lo principal, pero lo secundario debe ser quién. Lo que debe fundamentar las alianzas y las uniones es la temática, es la estructuración, porque de otra manera no tenemos salida. Ok, oficialmente, Iván Mauricio Moreno Escobar, precandidato de la Alianza Verde. Precandidato. p o r q u e no ha salido el pues, candidato. No,、eh, Hay cinco personas a s p i r a n d o p r e candidato por la Alianza okay, Como aspirante por la Alianza Verde. Dejémoslo ahí y la próxima invitación vamos a hablar ya, o como precandidato o seguramente como candidato. Muchas gracias. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. lo más importante hoy. Doctor es, Moreno, muchas esta gracias. Que i ó n ante el gobierno nacional que se haga el eco necesario, que la, comenzamos a entender que esto no es propiedad de ningún partido ni de ninguna instancia de gobierno. Esto es una necesidad de la ciudadanía de Suacha.